...muy fresca, muy agradable... ...ahora, al pleno sol... ...te agarra el sol... Eh, ...te la regalo, así que... ...ya a esta hora hay que ir buscando sombrita... Sí. ...también venimos de un día... ...muy caluroso de ayer... ...hoy también va a ser calor, aunque también está previsto lluvia... ...te escuchaba sí. hace un ratito... Eh, ...viene una semanita... ...bastante cargada de temperatura, así que... Eh, ...habitualmente eso... ...lo mejor que te puede pasar es que... ...a media a media mañana... ...si tienes que andar en la calle... tengas todo más o menos resuelto, porque después de las 10, las 11, se pone, se pone pesada la mañana. Sí, tal cual, eh, Mauro. Eh, ayer te escuchaba contarlo del peligro de derrumbe eh, del juzgado federal. Eh, ¿Hay alguna otra novedad sobre ese tema? De, hasta ahora no tenemos no, más novedades sí. que la que comentábamos ayer o dábamos a conocer sí, ayer. Sí, y, bueno, ha habido algunas... unas manifestaciones públicas de algunas personas que trabajan ahí en el juzgado, que dan algunos detalles eh, puntuales. Eh, va a ser importante este miércoles que eh, hagan una especie de, de relevamiento del edificio y sobre todo qué va a pasar con los servicios que prestan la Secretaría, sobre todo electoral, en una semana donde se van a definir cosas electoralmente y hace es, es primordial... Ese, ...ese servicio de la justicia federal... ...por eso claro. eh, lo que va a pasar mañana... ...que va a venir gente del Consejo de la Magistratura... ...a ver el edificio y sobre todo a, a tomar alguna decisión... Eh, ...seguramente en el día de mañana se tome la decisión... ...me parece, me parece a mí más, este, más urgente... ...que es saber dónde va a funcionar la Secretaría Electoral... ...por ahora eh, las personas que trabajan en, en la Secretaría Electoral... ...de Sentencia y Tributaria... ...están trabajando desde la casa... Recién justamente hacíamos un, este, una pregunta más o menos este, como para tener una idea de cómo estaba todo hoy y nos dicen que igual que ayer, Baric está trabajando en su despacho y después eh, estas tres secretarías están funcionando vía remota. Claro. Por eso es que va a ser importante qué va a pasar mañana miércoles porque se van a definir por lo menos un lugar donde va a funcionar la Secretaría Electoral una semana previa a las elecciones, en este caso, internas de Juntos por el Cambio. Claro, encima, bueno, eh, se, se avecina el proceso electoral también, bueno, ya en mayo tenemos elecciones nuevamente. Sí, está ¿no? acá a la vuelta de la esquina. Sí, sí, en agosto vamos a tener un las PASO, en octubre las generales, eh, nacionales, eh, así que es un año cargadito eh, como para que tenga disponibilidad de un edificio eh, el Tribunal Electoral. Exactamente, y estamos a la vuelta de la esquina de encontrarnos con Patricia Bullrich. Ah, bueno. Eh, bueno yo también me tomo esas esa pequeñas esas pequeñas licencias eh, va a estar acá Patricia Bullrich va a dar una conferencia de prensa ahora a las nueve de la mañana ah, mira. así que vamos a, a estar con eso en un ratito vamos a ver qué dice qué qué se puede qué, qué se puede este, eh, poner al aire de todo lo que dice Patricia Bullrich pero bueno están haciendo una una presentación de eh, todos los Eh, referentes de Juntos por el Cambio, o del Pro. Vino Rodríguez Larreta, sí. vino Macri, ahora viene Patricia Bullrich, mm. uno se pregunta, ¿no?, qué va a pasar con las elecciones. Si no gana el Pro en las elecciones internas, te digo que por lo menos estas tres personas... En La Pampa son piantabotos Claro, pierden todos eh, y todas <risa> No sé, caso. capaz que somos muy exagerados sí, pero... pero bueno. Sí. si te viene toda la artillería y perdés Bueno, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿qué va Viene el respaldo del porteñismo eh, a Martín Maquiera eh, Es tremendo, es, es tremenda. Así que bueno, sí. eh, vamos a estar con eso en un ratito, Pali Bueno, Mauro, bueno, está eh, atentos Y por supuesto más vale que cuando tengas esa novedad al aire ¿Cómo no? Hasta luego. Bien, nuestro cronista de exteriores, Mauro Mon.